Hola, buen día. Sí. ¿Cómo, cómo andás? ¿Bien? Todo bien, bien, todo bien, sí. por suerte. Bueno, Víctor, eh, en los últimos días han inaugurado una estación solar eh, de uso comunitario acá en la localidad de Toay. A ver, eh, contanos de qué se trata esto, qué es una estación solar, dónde está ubicada, eh, qué pretenden con esto. Eh, no, bueno, este, que una estación es un, un artefacto, digamos, que... Eh, que tiene un termo solar, digamos, donde se calienta el agua por medio del, del sol y, y tiene una pantalla solar en la cual también tiene entrada de UCB para cargar celulares y, y tablets. Mm. Eh, está ubicada frente a la Escuela 5, en el Boulevard Brom entre, entre 9 de julio y, y Mitre está justo enfrente de la plaza, ese lugar también se utiliza como paseo ferial, ahí la gente va a exponer sus su productos, ¿no? Mm -hmm. eh, y de eso se trata, ¿no? Este, eh, la idea es poder generar un, un mejor, o sea, poder eh, tener un lugar donde se pueda sacar agua caliente para el mate y tener, bueno, los puerto UCB para poder cargar los celulares, todo con energía renovable. Ah, bien, bien. Eh, ese es un programa que, bueno, eh, está acompañado por el, el Ministerio de, de Energía, eh, y de, de Energía Renovable, eh, o sea, que trabajamos nosotros con la provincia. Ellos, ellos nos aportaron los planos, eh, la estructura se hizo eh, desde la municipalidad. Y bueno, y todo lo que es el termo solar y eso, tuvo que comprar a empresas privadas. Claro. Eh, la, inversión, la inversión la hizo el municipio también, en, en esa parte. Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Todo, eh... Todos los planes nos aportaron de, de provincia de, de lo que es energía, ¿no? Claro, sí, la Secretaría de Energía. Sí. sí, la Secretaría sí, sí. de Energía. Claro bien eh y, y la la intención que es eh que haya más de estos puestos de estas estaciones eh, eh. Sí, eso es la idea o claro. sea hay un hay un proyecto que mm. también se está se está trabajando con obras públicas acá en el municipio mm. de poner eh varios puntos digamos claro. uno también era en el paseo del en el paseo de las vías ahí había un punto para reponer mm. siempre tiene que estar emplazado en lugares donde haya agua potable no porque eso está El punto solar está, está ahí cerca, digamos, hay un, hay un suministro de agua. Tiene que tener un suministro de agua constante. Claro. Y agua potable, digamos. Claro, sí, sí, para abastecer está al termo. Bien. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. bien. bien. Eh, y, eh, y, y ya está en funcionamiento. Este... Ya está en funcionamiento, sí. sí eh, ¿y, y, ¿qué en funcionamiento? ¿Y qué has visto? ¿La, ¿La gente lo utiliza? No, la, la gente lo utiliza mucho, sí. sí sobre ah. todo los chicos, sobre claro. todo los chicos que van ahí a... a porque ten, también está el... Eh, la el está conectado a wifi, así que sobre todo los chicos van a cargar los celulares y bueno, ahí se miran videos de YouTube, no sé, bueno. Eh, claro, sí. Es lo que ellos hacen, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bien. tomar mate también, se juntan ahí, o sea, es un punto de encuentro también, porque claro. tiene tiene un banco digamos, que donde se pueden sentar. Mm. Eh, creo que no sé bien las dimensiones, pero es es como para ir a sentarse y estar un rato ahí. Claro. Eh tomar unos mates y, y sí. revisar, revisar el celular sí. o la tablet. Sí. Bien, bien. Sí. Eh, han inaugurado también un banco Karumapú, eh, que esto tiene que ver sí. también con, con medio ambiente, porque está hecho con materiales reciclables. A ver, eh. Sí. ¿Cómo fue esto? Bueno, sí, Carumapú es una fundación eh, que depende, o sea, está asociada a la Universidad de La Pampa, sí. Eh, Ulpan Ambiental eh, se llama. Mm. y ...y bueno, se, se generó desde la universidad... ...entonces ellos lo que hacían era... Eh, ...empezaron con el tema de las botellitas de amor... ...las botellitas de amor son... ...botellas de, de PET... ...digamos, botellas de plásticas comunes... Sí. ...que compramos, compramos nuestras... ...las bebidas, ¿no? ...gaseosas uh -huh. y esas cosas... ...entonces eso se limpia... Y se, ...y se van... ...poniendo ahí... ...los plásticos de un solo uso... ...los uh -huh. plásticos de un solo uso son todos los envoltorios que, que de galletita, poner bueno, de azúcar, todos esos envoltorios que lo usamos una sola vez y después van a descarte, van a desperdicio, claro, eh y ellos lo que vieron la posibilidad de bueno eh juntarlo en esas botellitas, luego esas botellitas se las llevaba a, a bueno a una fundación que se llama botella de amor pero el bueno el costo del flete y todo eso y dijeron bueno ¿por qué no se puede desarrollar acá todo lo que es la madera plástica mm esas botellas se abren, se saca todo el plástico digamos que tiene adentro, tiene que estar limpio todo, todo bien limpio y, y y se saca, se se funde, se se lo pone en un en un en un recipiente donde se más o menos es como que se derrite, se derrite un poco digamos se se hace maleable sí. y se forman maderas plásticas que van, eh se ponen en un, como en un eh en un como, ¿Molde? ¿Cómo sería? Un, un molde, exacto. Claro, un, molde. un molde, entonces ahí salen las maderas de... Bueno, depende de qué tamaño de madera no que se quiera fabricar. Sí, sí. Eh, esas maderas eh, luego están... Eh, se, hace el, se hizo el banco, digamos, con esa madera plástica. Ah, bien, bien, claro. Eh, y eso, bueno, y la madera plástica tiene, tiene buen... Pues no se no se humede, o sea, no no con el contacto con humedad no se echa a perder, claro, no es, se, resistente, no lo... es resistente, es resistente, claro, sí, Exacto. Sí, y sí. es es térmica, digamos, no no mm. no se calienta, no no digo, no si vos te sentás ahí no, no es que te quemás, digamos, claro. que mm. te afecte, es tiene sí. varias propiedades, no no no le afectan los insectos eh que comen la madera convencional, que, claro. Sí, el mantenimiento es menor también, porque si es madera es menor, tenés que pintarlo claro. y ponerle alguna Exacto, pintura, claro. claro. Sí, sí, sí. ¿Y este banco dónde está? Bueno, este banco está enfrente del Club Guardia del Monte, eh, en el, el Boulevard Brown también, uh -huh. eh, a, una, a 100 metros o menos está el punto solar, uh -huh. el sería entre 9 de julio y, y Valcars. Claro. Eh, también está donde... Bueno, ahí tenemos el corazón, el corazón de donde juntamos las tapitas, que ese también es un desarrollo, eso se lleva a la Fundación Garrahan, sí. donde ellos hacen juguetes y, y bueno, ahora creo que estaban fabricando escobillones, eh, palitas, todo de, de jardinería, sí. todas esas cuestiones. Pero bueno, eso también, eh, o sea, eso... Eso va a la Fundación Garrahan, pero podría ir a, también a hacerse madera plástica como el banco que está puesto ahí Claro. Eh, la característica ya. de este, estaba leyendo, la característica de este banco, Karumapú, es que es para personas con movilidad reducida. Claro, es, también, claro, pues, sí. es, es, en ese um, hubo un convenio que es un proyecto CODA que ellos iniciaron de la Fundación, mm. donde nosotros nos asociamos y se asoció también eh, el Centro Terapéutico Solar. Claro entonces salió este proyecto ¿no? Uh -huh. de hacer ese banco es adaptado a, a para las silla de ruedas y ese es lo es lo lo que hace inclusión también ¿no? o sea es un mobiliario urbano con inclusión social claro sí sí, eh, sí. Y ese, por eso viene el proyecto de por ahí claro y así como le quieren dar continuidad a las estaciones solar me imagino que con este tipo de mobiliario también sí sí es la es la idea sí claro. es la idea eh, Bueno, poner, poner esos bancos ha costado un proceso bastante tedioso Pero bueno, ah. al fin se pudo concretar ¿eh? Ahí se visualiza todo el trabajo de, de muchas instituciones ¿no? claro. De unas cuantas instituciones no, no, no es que nosotros estamos solos Sino que nos asociamos a varias otras instituciones Es, es por eso que se puede llevar a cabo adelante Esta, esta política de ambiental claro. Bien, Víctor, queríamos tener eh, estos dos temas eh, que tienen que ver con tu área. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. No, si bueno, no. yo eh, a, aprovecho la ocasión y sí. quería convocar para el, para el 2 de, de junio, a las 9 y media se va a llevar a cabo el, el curso capacitación de podas, que en, bueno, es importante por el tema del arbolado urbano. Sí. O sea, el arbolado urbano aporta muchos beneficios a, a la población y el tratamiento y la poda adecuada, es algo que nos incumbe, ¿no? Entonces, a las 9 y media, al 2 de junio, eh, se va a hacer el curso de poda acá en el, en el, el Salón de Acuerdo, y bueno, y, y para ello, porque es importante para poder tener el registro de, de podadores, Ajá. o sea, habilitados para poda urbana, Ajá. sobre todo la poda de árboles de veredas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, convocamos eh, cualquiera que, que quiera inscribirse al curso, que llamen al al 2954 nueve cinco y ahí se le, se le anota para para se inscriben al a la cabeza, al curso, bien. al curso de pueda bien Víctor, muchas gracias por todos los datos, bueno. eh, que tengas buen día, listo, hasta luego